la empresa de aguas bonaerenses SCA realizará el empalme de cañerías en la intersección de las calles Sidoti y Sarmiento de Ensenada. Las tareas consisten en la conexión de una cañería, motivo por el cual habrá baja presión o falta de agua en Sidoti entre De La Paz y Perú. Ante esta situación y la persistencia de altas temperaturas en la zona, la compañía pidió a los usuarios de la zona extremar el cuidado del agua disponible. Recomendaron evitar usos no prioritarios del agua y reservar su uso para instancias de hidratación y quehaceres domésticos esenciales. El gobierno bonaerense convocó a paritaria docentes y estatales. El gobierno de Axel kisilov convocó a docentes y a estatales de la Ley 10.430 para negociar los últimos tramos de aumento salarial de cara al cierre 2023. Los encuentros se realizarán el próximo martes 20 en el Salón Paritario de la Sede del Ministerio de Trabajo Bonaerense. Entre los estatales cuentan con una bonificación extra, por lo que cerrarán en 2022 con un 95% de aumento. En tanto, el incremento de los docentes es hasta ahora de un 94% entre enero y diciembre, por lo que será la a base de negociación para el sector. Su servicio que informa más acerca Se encuentra abierta la inscripción de muñecos para la quema de fin de año en Ensenada. Las planillas se retiran y presentan en la Secretaría de Relaciones Institucionales del Palacio Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La fecha límite de inscripción será el martes 27 de diciembre. Los muñecos no podrán construirse en avenidas, arterias principales o calles por donde circulen colectivos. Además, no se podrá utilizar pirotecnia sonora o explosiva, se deberá asegurar la limpieza del lugar y se deberá cumplir con la totalidad de la normativa vigente que se entrega en el momento de la inscripción. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 18 grados y la máxima de 32 nos encontramos en la próxima emisión un servicio informativo de la región